pasa? Amada tu televista, etapistu irratia. Amada tu televista, etapistu irratia. ¡Erico Márez! ¡Erico Márez! ¡Erico bueno Armoa de Gogu Ortega Suekin eh amabos egunero, amabos egun bakochero, ba Suekin egonteko biza pizkabat eta kontatzeko iazek gertatzen den. Hemen barazaldorrian, Euskal Herrian eta munduan zehar. Buenas tardes, eh, somos los de Rico Tenemos la intención de acompañaros un ratito, hora y cuarto, todos los, bueno, todos los viernes no, cada cada dos viernes, para contaros un poquito qué es lo que está ocurriendo por Baracaldo, por el resto de Euskal Herria y por todo el mundo. Así que, sin más, os dejo con Tamara, que os comentará un poco cuál es el contenido de lo que vamos a hacer esta tarde. Y, y bueno, yo soy Andoni, eh, os voy a dejar con Tamara y en otras ocasiones serán otros compañeros los que os hagan compañía. Un gusto estar con vosotros. Arachaldeón. Bueno, vamos a estar una hora y cuarto todo, cada 15 días, entonces voy a contar un poquito de qué va a ir nuestro programa. Eh, contaremos un poco de la información, que pasa sobre todo en maracaldo aunque también contaremos algo de Ixcalería y el mundo. Eh, intentaremos contar lo que no nos cuentan los medios de comunicación, eh, así que si queréis que contemos algo no tenéis más que mandarnos a Errico Lorenz. Por otro lado, presentaremos a los montones de grupos de jóvenes que hay en Baracaldo, grupos de música que no tienen su espacio para ser escuchados y, y aquí podréis conocer cada semana a, a uno de los grupos. Eh, también entrevistaremos a movimientos sociales, personas organizadas en el municipio, gente que está haciendo cosas para que nuestro mundo sea un poquito mejor. Eh, les daremos aquí la posibilidad de que nos cuenten lo que están haciendo y compartir sus, sus actividades. Gracias. ¿no? Eh, Eh, para los más nostálgicos contaremos Baracaldo Copasadisoac, eh, eh, eh, diferentes eh, leyendas o diferentes historias del pasado de Baracaldo, eh, cada día nos acompañarán durante unos minutos. Eh, y para las personas que no tienen posibilidades de viajar o que quieren viajar a otros sitios a través de la radio eh, cada 15 días habrá eh, un viaje a cualquier parte del mundo intentaremos llegar a su gastronomía, a su música, a sus calles y a su cultura bueno, pues eso sería y por supuesto la agenda de la semana eh, en cuanto a movilizaciones, a actividades culturales, diferentes formaciones y cualquier cosa que creamos que sea interesante Os dejamos, eh, normalmente empezaremos con las noticias, pero hoy vamos a empezar con la entrevista, ya que en un es un poco egocéntrico, pero vamos a entrevistarnos a nosotras mismas para que podáis conocer el proyecto de Ricolore, que lleva funcionando más de un año y que hoy es su primera salida a las ondas radiofónicas, pero que lleva ya más tiempo en la, en la una web. Eh, os dejamos con una entrevista para que nos podáis conocer un poquito más y os podéis acercar a nosotras. A un poquito Pada badavirat narabachirap narabachirapam Vente pa' aquí, no me dejes solito Pada badavirat narabachirap narabachirapam Para inaugurar este, esta sección de entrevistas a distintos colectivos de Baracaldo, en este primer programa de Ricolore y Erratia trataremos de explicar cuáles serán las señas de identidad de este nuevo espacio en, en su y Erratia. Y para explicarnos en qué consiste el programa, se nos ha ocurrido organizar un debate entre el proyecto Ricolore y el periódico El Imparcial. El primero de ellos es un proyecto eh, de contrainformación que inició su andadura el pasado mes de mayo. No dispone de grandes presupuestos, pero sí del trabajo voluntario de cada vez más baracaldesas. Dicen trabajar por un modelo de comunicación más igualitario y bidireccional Y llaman a la ciudadanía a tomar un papel protagonista, contando lo que sucede en su entorno en lugar de esperar a que otros se lo cuenten. Por el contrario, El Imparcial cuenta con una plantilla de 500 profesionales de la información, perspectiva propia e infinidad de premios a lo largo de los 50 años de andadura del periódico. El Imparcial por, forma parte de un poderoso grupo de comunicación que cuenta con cadenas de televisión, radios y prensa escrita. Bueno, pues una vez realizadas las presentaciones, os damos la bienvenida a ambos al estudio de Sopimpa y comenzamos con el debate eh, sin más dilación. ¡Apa, ah, racha, León! ¡Muy oh, buenas tardes! Bueno, ¿qué nos cuentas, Eric Colore? Parece que con el año nuevo estrenas proyecto, ¿verdad? Sí, así es. Eh, bueno, como sabéis, Eric Colore, además de, de la radio que, que comenzamos hoy, bueno, pues es un proyecto más amplio, que como bien has dicho en la presentación, pues comenzamos eh, allá por mayo de, de este año pasado, del 2008. Es eh, un proyecto que nosotros definimos como un proyecto comunicativo popular, popular porque eh, no, no está escrito a ningún a ningún poder económico es un proyecto eh, creado por gente ciudadanos y ciudadanas de, de baracaldo y que y cuyo eje central es el movimiento ciudadano del municipio tratamos otro tipo de temas pero básicamente el, eh, las luchas que se desarrollan en, en baracaldo eh, son las protagonistas de, de rico lore Por otro lado también pensam, eh, bueno otro otra columna eh, del, del proyecto de rico lore es el carácter participativo de, del proyecto eh, para como también has comentado eh, llamamos a la ciudadanía a tomar una eh, un papel eh, protagonista en este tema de la comunicación y que sean ellos mismos días mismas las que las que cuenten a al resto de, de baracaldo que es lo que sucede alrededor y sin esperar a que nadie se lo cuente y por otro lado pues también eh, dejamos bastante claro desde el principio que la eh, Que no somos un medio de comunicación eh, neutral como el resto de medios de comunicación es, ¿no? Eh, somos un medio de comunicación que analizamos la y, y miramos a, la, a lo que sucede a nuestro alrededor desde la izquierda y desde un punto de vista berchal. Y por otro lado también pues eh, otra característica importante es el tema de, de la política lingüística que tratamos de desarrollar Eh, trabajamos tanto en euskera como en castellano Tratando de dar cada vez más importancia a, a la euskera De hecho, nos eh, nos consideramos un agente más en este embar Baracaldo eh, Que trabaja por la normalización lingüística de, del municipio eh, En principio, los objetivos que nos planteamos en Enricolores eh, Por un lado, dar... Eh, Darle, el, no la palabra sino bueno pues ser una altavoz para, para el movimiento asociativo para grupos del pueblo que no tengan espacio otros espacios en otros eh, medios de comunicación es complicado del movimiento popular hacerte un, un hueco en lo que, que lo que digas el Se aparezca reflejado en los medios de comunicación Entonces, bueno, pues Respondiendo a esa necesidad Apareció también sucio y Por otro lado <coughs> eh, Los medios de comunicación Transmiten una imagen de Baracaldo Bastante distorsionada a nuestro entender Pues bastante parcial entonces sí que nos, nos planteamos es el primer momento de alguna imagen de baracaldo más diversa y que responda más a la realidad que no sea una, una imagen de baracaldo tan monocolor sino que aparezcan todos y cada uno de los colores del, de Baracaldo eh, en principio como bien comentábamos al, eh, antes eh, la, este proyecto comenzó como una página web que aún continúa activa, ese es ericolores.org Y, y bueno pues es el bueno, así es como, hemos, como como ha comenzado el proyecto pero, pero bueno también hemos visto la necesidad de, de dar pasos más a, eh, hacia adelante y no quedarnos en, en el formato de internet puesto que también somos conscientes de que internet tiene un montón de límites actualmente no todo el mundo puede acceder a <coughs> a este recurso, entonces, bueno, pues, eh, precisamente por eso hemos pensado comenzar con este programa de radio. Eh, en cuanto a la página web, tratamos de ofrecer la información de la manera más diversificada posible para que la gente pueda pueda acceder a, a esta información, ¿no? Pues desde, mediante vídeos, mediante noticias, encuestas, etcétera. De tal manera que la información se sea lo más o sea, sea se trasladada a la población de la manera más ...más amena y más agradable posible la información está organizada en diferentes bloques de, de información ¿no? pues en, en bara caldo o en a nivel de euscalría también información de, de euscalría incluso del mundo y como te como ya os he comentado antes eh, la participación es el elemento fundamental en el ricoo así lo hemos eso es lo que buscamos desde un principio Por eso eh, tenemos diferentes maneras y estamos además eh, ampliando las formas de los canales de participación para, para la ciudadanía. ¿no? Por un lado tenemos el apartado que se apotea en el que todo el mundo que lo desee puede enviarnos sus quejas eh, sobre lo que sucede en el municipio, en el barrio, en, en cualquier tipo de queja. Eh, también tenemos una encuesta que, que tratamos de, de actualizar cada dos semanas en la que se puede dar su, eh, la, eh, su opinión y además este, este año hemos comenzado a, a, eh, a dar la posibilidad también de cada noticia poderla comentar que cualquier persona pueda comentar las impresiones que le surjan cuando lee, lee cualquiera de las noticias y básicamente esto es de, el proyecto de Ricolore así a grandes rasgos Bueno, pues la siguiente pregunta es para, para el periódico el informal ¿No son las veces que para hablar de proyectos populares como Ricolore eh, utilicéis la palabra intrusismo? ¿Nos puedes eh, comentar un poco cuál vuestra postura en este aspecto? Pues bueno, sí nosotros creemos que son este tipo de medios de comunicación que salen así de un día para otro y que al día siguiente desaparecen por arte de magia pues creemos que es una, una, una forma de, de intrusismo a los que realmente somos profesionales de la comunicación que llevamos años y años trabajando en esto porque entre otras cosas y creo que este es el primer punto que hay que remarcar nosotros somos los que desde como digo desde hace mucho tiempo trabajamos en esto somos profesionales que hemos estudiado que hemos hecho toda la carrera que nos hemos dedicado a esto profesionalmente y que somos los que creemos que tenemos que tener el, pues bueno el poder de la información ya que tenemos hemos dedicado nosotros a ello. Y de esta manera creemos que es una, una cierta manera una intromisión. No tenemos poder aquí en directo ahora, pero pero creemos que bueno que la información es algo muy sensible que tiene que llevarlo la gente profesional, no cualquier persona del pueblo, porque al fin y al cabo, eh, si nos ponemos así, cualquiera puede hacer cualquier cosa y eso no debe ser de una manera así. Evidentemente tenemos nuestras instituciones que, por ejemplo, tiene que tener el mensaje más difundido que cualquier otro ya que son instituciones que hemos rigotado entre todos nosotros no tenemos unos mensajes muy claros de determinados sitios ¿no? a esos son los que tenemos que dar voz y, no, y no como digo pues a cualquier persona que, que se levante por la mañana y la le apetezca, pues bueno montar una radio ¿no? o hacer una página web En esto también pues tenemos que remarcar que la forma de trabajo, ya que nosotros entendemos que gracias al soporte económico que tenemos y que hemos acumulado durante años y años, gracias a, a por no decirlo, a propias ayudas de nuestras instituciones democráticas, pues eh, creemos que, que nosotros tenemos una potencialidad que otros medios más pequeños no pueden tener, ¿no? Ya que vivimos en un mundo tan globalizado, hay eh, que tener información en todo momento y a, y a todos niveles, ¿no? Y eso es imposible hacerlo si no tienes atrás primero un respaldo económico que nosotros evidentemente como digo pues ya lo hemos conseguido y además de un respaldo económico una red de colaboradores de trabajadores eh, pues dispuestos a moverse a cualquier sitio que nos trabaje las noticias y nosotros después pues eh, modificarlas a nuestro gusto ya que es nuestro medio de comunicación ¿no? y creemos que eso también pues es montante importante remarcarlo no hace falta que nosotros vayamos a contar las noticias ya que tenemos un montón de trabajadores temporales Que nos que nos pues bueno nos informan en todo momento de luego de lo que hayan visto ahora luego con nosotros poder hacer las noticias que queramos ¿no? y bueno eh, principalmente estas serían las ideas que más nos diferencian de este tipo de proyectos que, que últimamente parece que, que están saliendo más o menos. Bueno, pues eh, así están las cosas. Eh, bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Eh, a mí sí, sí, podría decir. Es que hay un montón de tipo. Ah, sí, sí, por sí, sí. sí, sí eh, si gustaría... Para eso hemos venido. Para, hemos dicho que eso va a ser una especie de debate entre los dos. De acuerdo. Ah. Bueno, pues por no decir otra palabra, me parece bastante impresentable eh, pues la postura que nos está comentando aquí el, el compañero del de, Imparcial y eh, se está diciendo en el mayor eh, en el medio de comunicación más imparcial o más neutral eh, del mundo cuando todos sabemos que la neutralidad en la información eh, no existe y en nuestro caso hemos cruzaliido desde un primer momento ser claritos y, de, y decir desde qué punto de vista vamos a interpretar la realidad eh, en qué parámetros vamos a situarnos? Cosa que eh, el imparcial es, es, in, es incapaz de hacer, ¿no? Eh. Dicen que son neutrales cuando también eh, asumen que tienen eh, un montón de relaciones con empresas, con instituciones, cuando detrás de esas empresas y de esas instituciones todo el mundo sabe que existen partidos políticos muy concretos a los que ellos se deben y a los que tienen que, que promocionar. Eso por un lado y por otro lado también decir que nosotros, nosotros demostramos día a día con nuestro trabajo voluntario que sí que es posible desarrollar proyectos comunicativos eh, libres Eh, muy dignos y sin ningún tipo de de dineral que, que nos avale y, y que nos sustente ¿no? vale. bueno. ¿A ver, quién se cree en este mundo? perdón que, que puede sí, haber sí. gente que está trabajando por la cara todos los días haciendo un, como un medio de comunicación como este cuando tenemos cientos de medios de comunicaciones como el mío que tienen cientos de empleados ganando un buen dinero ¿cómo puede ser posible? yo no me lo creo o sea que haya gente que esté trabajando por amor al arte y hay algún programa de radio se lo ponga en una página web o que me lo explique si quieres pero yo no quisiera repetirme pero y vuelvo a insistir en que nosotros si nosotros estamos demostrando día a día que es posible desarrollar ese tipo de proyectos sin ningún sin ningún tipo de contraprestación económica Pero vamos a ver, si hay tantos medios de comunicación como hay, no es más rentable, incluso hablando ya económicamente, pero incluso para vosotros mismos, que tenéis que resolver chicos majos y demás que bueno que haya interesados en estas cosas, pues poneros en la plantilla de algún medio de comunicación y poner esas energías en un medio ya establecido y con una repercusión mucho más grande lo que vais a poder llegar en una radio o en una página esta web que tenéis me parece que ha quedado bastante claro en la presentación de cada proyecto las diferencias que hay entre uno y otro y, y evidentemente nosotros nosotros optamos por un tipo de comunicación y por un tipo de proyecto que no tiene absolutamente nada que ver con el que nos estás presentando Entonces, eh, no merece la pena seguir <risa> seguir discutiendo este tema. Bueno, eso es. Yo creo que han quedado bastante claras ambas posturas, así que vamos a pasar a, a la siguiente pregunta, que va dirigida a Ricolore. Eh, presentáis un nuevo proyecto. Eh, esta vez en la radio Y pues queremos preguntaros sobre eso ¿Cómo habéis dado, ¿Por qué habéis dado ese salto a la radio? Bueno, pues nosotros y nosotras En definitiva lo que pretendemos Con el proyecto de RICOLORES eh, Pues comunicar ideas eh, Transmitir Y promocionar una idea de comunicación Diferente a la que existe hoy en día ¿no? Entonces para ello Bueno Eh, para lograr estos objetivos, cuantos más medios eh, o cuantos más canales de comunicación tengamos a nuestra, a nuestra disposición y a la disposición de la gente que, que quiera comunicarse, pues mucho mejor. Eh, con la página web nos encontramos en las limitaciones de que pues no todo el mundo dispone de, de Internet. Por lo tanto, pues hay un montón de gente que se queda al margen de, de esta iniciativa. Por eso pensamos eh, que había que dar un paso más y, y bueno, pues en ello estamos. Eh, por eso hemos creado este programa de radio. Y, y bueno, pues por eso vamos a, a invertir esfuerzos Y en, en desarrollar lo, lo mejor que podamos eh, ¿Por qué una radio? Pues por muchas razones Para empezar, porque es un medio de comunicación muy próximo De los más próximos que existen Es un medio de comunicación inmediato Y es un medio de comunicación eficaz no solamente para transmitir ideas o para transmitir contenido sino que también al estar escuchando y al participar pero sobre todo al oír voces y al oír a la gente que está que está participando en directo en la radio pues no solamente transmitimos como decía contenidos sino que también transmitimos eh, pues eh, sentimientos transmitimos ideas se transmitimos emociones y, y demás Sobre todo eh, lo que queremos resaltar es que la radio es un medio accesible hoy en día muy poca gente no, no dispone de, de radio y bueno pues eso es lo que pretendíamos que, que el proyecto errico lore eh, sea más accesible de lo que es en la actualidad por otro lado la radio lo que nos permite también es eh, desarrollar otro de nuestros más importantes objetivos que es el de eh, la de promover la participación social. Es eh, un medio que, en el que es un, muy un, bastante sencillo, que la gente participe, tanto eh, acudiendo al, a los estudios en los que eh, grabamos el programa, como participando en directo por teléfono o eh, de cualquier manera. En Ricolore y Ratilla va a ser un programa en el que no nos vamos a limitar a decir lo que o a contar lo que sucede en la, en, a nuestro alrededor, no nos vamos a, a limitar a transmitir o a, o, a, o a describir la realidad, sino que vamos a tratar de, de transformarla. Y eso se, se queda plasmado perfectamente en, en los contenidos del, del programa. Vamos a contar con análisis crítico de las noticias más importantes que han sucedido en el pueblo, así como en, en Euskal Herria o en, o en el mundo. Vamos a contar con una agenda de movilizaciones, y una agenda cultural. Eh, vamos a tratar de profundizar en las diferentes culturas de, eh, que, que existen en el desarrollo y ancho del mundo. Al final también convivimos con gente que proviene de muy diferentes lugares y que, y que bueno pues que merece la pena conocer también todo el, el, el patrimonio cultural que o todo el potencial cultural que existe a nuestro alrededor eh, también trataremos de, de potenciar la música los, los grupos de música que de, de nuestro municipio trataremos de conocer también en profundidad las luchas que se desarrollan por parte de los colectivos de baracalbo Bueno, los protagonistas y las protagonistas del programa R y Colore, eh, en la radio van a ser, pensamos que serán por un lado los, los oyentes y las oyentes pero por otro lado todas las personas que de alguna de una u otra manera realizan eh, un trabajo cotidiano para transformar la realidad de, de Baracaldo una realidad eh, absolutamente monocolor pero que día a día, pues con la ayuda de, de todas estas personas que a las que me estoy refiriendo, gente que participa en asociaciones vecinales, en asociaciones ecologistas, feministas, sindicatos y otro tipo de asociaciones, pues tratan de, de transformar la realidad para construir una sociedad más justa. Eh, lo que también queremos puntualizar Es que eh, la página... Eh, perdón la, la radio El programa de radio No es en ningún caso es Una réplica a la, a la página web Son dos proyectos eh, Totalmente diferentes Empezando porque El propio equipo humano Tiene hay detrás de cada proyecto también es diferente... ...la estructura y los contenidos que se van a trabajar... ...en cada uno de ellos también son diferentes... ...entonces bueno pues esto es un poco... El, pues ...lo que os puedo contar sobre el, el programa de, de radio... ...y por qué hemos decidido eh, hacer un programa de radio... ...y no otro tipo de, de proyecto. Bueno pues con esta última opinión damos por terminado... ...el debate que hemos tenido entre... ...el compañero de Ricolore y el del Imparcial... Gracias a los dos por haber venido No sé si tenéis algo más que decir, que añadir Bueno, pues es que recasco por habernos invitado Y eh, en principio sí que me gustaría decir antes de acabar eh, Bueno, invitar a todo el mundo a participar en el programa y a, y a disfrutar con él Y eso es todo Yo yo sí que tengo que añadir bastante Porque me parece un escándalo En imparcialidad con la que se ha tratado este, este debate Porque yo venía a hablar de mi libro O sea, de mi, de mi periódico Y al final nos hemos dado cuenta de que aquí sólo habla uno qué modelo de imparcialidad es este no puede no no no no, no puede ser no vuelvo bueno pues eh, así son las cosas y así nos hemos faltado pasamos al siguiente espacio vale, vale. Hola, yo Gutiérrez con información. Bueno, pues aquí estamos otra vez para contaros las noticias. Vamos a empezar un poco con lo que pasa en Barakaldo y ya que estamos en Luchana, pues vamos a empezar con Luchana como nos sorprende tanto lo que pasa en este pueblo, no que no damos crédito al al tema de la construcción. ...ya sabéis que la empresa Yurbenor... ...ha tenido unos problemillas últimamente... ...esta semana... ...y las dos mil viviendas que iba a hacer... ...o que no sabemos si iba a hacer... ...en las campas de Sefanitro... ...de ellas, 700 de VPO... ...pues están ahí al amparo... ...de diferentes decisiones empresariales... Eh, ...eso no nos, ha, no nos ha pillado tan de sorpresa... ...pero sí que es cierto... ...que nos, lo que sí nos sorprende... ...es que el alcalde, después de este escándalo... ...haya decidido aprobar por decretazo los proyectos urbanísticos de La Familiar, Ferrerías y el Peri 01 de Retuerto. Es increíble también que las personas que están todavía pendientes de si su piso va a ser realizado o no hayan recibido ayer una carta pidiendo 1.500 euros más para, para que siga adelante las obras de la construcción. Y también es increíble que el alcalde de Baracaldotón, su Rodríguez, Eh, defienda que la construcción se va a hacer porque él lo vale sin mucho más sin mucha más explicación y, y sin saber tampoco de dónde va a sacar este señor todo este dinero para, para poder avalar esta gran obra que la han llamado puerta de Bilbao y, y que es el gran proyecto empresarial que se está empresarial y de viviendas que se está realizando en vistaaya para el siglo 21. No sé si alguien nos puede informar de esto o no le sorprende la esta, la información, pues que nos vaya contando. Al hilo de lo que comenta Tamara, yo creo que hay un dato... ...que entra más más dentro de, de lo humano, ¿no? que es que hay un colectivo de 481 personas... ...que ya han adelantado 25.000 euros y que tienen un temor en el cuerpo impresionante... ...porque hay precedentes además ¿no? de, de empresas del ladrillo que a las que les adelantas el dinero... Eh, quiebran o por algún de estos trifulcos económicos van a la quiebra y el dinero que tú has puesto por delante pues lo has perdido ¿no? y los que tengan 25.000 euros saben que para un trabajador o una trabajadora no se ahorran en dos días Entonces, un poco líder de Ricolore, solidarizarnos con ese colectivo de 481 personas que tienen el miedo en el cuerpo. Entre ellas, parecer que, parece que nuestra compañera Tamara. Y luego otra cosa también que, que es digno de, de destacar, ¿no? Un tema tan importante como este que debería ser pasado por pleno ¿no?, donde los diferentes grupos políticos que eh, tomas en posición pues que el alcalde de baracaldo o, a, a golpe de decretazo pues lo haga por sus por sus genitales no por no por, por no hablar mal o por su manera de gobernar entonces eh, un poco también criticar las formas poco democráticas que, que tenemos en este pueblo bueno esto es baracaldo esto es lo que hay este es nuestro gobierno municipal Y por lo menos vamos a agradecer al alcalde que no deje morir nuestra capacidad de asombro, que también está bien, ¿no? ¿Seguimos bo... seguimos contando la mani de Palestina que hubo el miércoles? Sí, eh, más que mani fue concentración. Eh, surgió como iniciativa de un grupo de ciudadanos de talante internacionalista que parece ser que se reunieron y decidieron que había que hacer algo en el pueblo de Baracaldo ante la masacre cotidiana que están sufriendo el hermano pueblo palestino. Entonces, eh, alrededor de 100 personas, quizás un poco más, ¿no?, nos, nos reunimos en Bidionera, ¿no?, y, bueno, estábamos personas de, de varias familias políticas, se vio gente de Esquerbatúa, gente de la izquierda Berchale, gente también de otras de, de otras sensibilidades, ¿no?, y, y fue constante... Eh, Eh, los gritos de apoyo a la causa palestina ¿no? y también de llamamiento al boicot eh, quizás de aquí tengamos que subrayar la necesidad del boicot al estado sionista porque pensamos que es una de las de las armas más eficaces que hay para terminar con, con un estado de esta de esta naturaleza asesina y racista aprovechando El boicot a Israel, comentar que hay algunas marcas comerciales que utilizamos normalmente, como puede ser L'Oreal, como puede ser eh, muchos de los productos que se venden en el corte inglés, eh, marcas como Hugo Boss, eh, marcas como Victoria, eh, Victoria Secret que las utilizamos cada día en, en nuestras casas y que están apoyando el gobierno sioni si sois sionista. sionista. Hay un código de, de barras, de hecho es el 729 y entonces pues todos los productos que veamos en tiendas, supermercados o lo que sea, que lleven que lleven el código 729, sabemos que es de procedencia israelí. Y animamos, sencillamente, a no comprarlos, a ignorar todos los productos de, de, de fabricación israelí, a las expresiones culturales, musicales, deportivas, de lo que sea, que nos vengan de ese estado, pues simplemente no acudir, boicotearlas, pasar de ellos, tanto de Mayumana, como del Maccabi de Tel Aviv, como de otras expresiones de, de ese país. No son deportistas ni, ni músicos, son embajadores del terror, sin más. Bueno, continuo, continuamos las noticias con una huelga que se llevó a cabo el miércoles. Eh, fue a nivel de toda Vizcaya, pero también repercutió en el día a día baracaldés. Fue la huelga de intervención social. Más de 2.500 personas trabajan en este sector eh, donde están las casas de la las casas de cultura de Baracaldo, por ejemplo, y diferentes eh, organizaciones que trabajan con la tercera edad, menores, juventud, eh, población toxicodependiente, eh, están demandando eh, la Eh, están demandando unas mejoras en las condiciones del, del convenio colectivo ya que este convenio se rompió la mesa negociadora en septiembre y todavía no se han vuelto a juntar están demandando también una equiparación de sueldos y de condiciones laborables con la con los funcionarios que trabajan en y las funcionarias que trabajan en este área, ya que la diferencia de, pre, de sueldos entre las contratadas y los contratados y, lo, y las subcontrataciones de las que dependen de este colectivos son del 40 al 60%, que no sé, es una barbaridad, por lo que podemos ver, eh, llevan muchas movilizaciones y no se ha visto ningún movimiento sobre, desde la patronal que es Guisardach, ni por la administración pública, y están en juego los derechos y las condiciones laborales de la intervención social, que además son personas que trabajan sobre todo por el mantenimiento de los derechos y estaría bien que tuvieran unos derechos laborales por lo menos dignos Pasamos al tema de D3M Sabéis que es una plataforma nueva que ha salido para presentarse a las elecciones del Parlamento vascongado, ¿no? Eh, fue presentada por un grupo de personas que se reclamaban de, de izquierdas y averchales, ¿no? Y la propia sigla de 3M significa democracia, eh, ir un millón en chat, eh, democracia para 3 millones de personas que, que carecemos de ella en nuestra propia tierra de en Nuscarería. Entonces durante estos días eh, está recogiendo firmas, valga la redundancia, para poder presentarse a estas elecciones. Y quienes, quienes tengáis intención o, o decidáis firmar y apoyarles, lo podéis hacer en la notaría que está en, en el número 22 de la calle Elcano, cerca de, de la comisaría de la Archeína. Entonces... Pensa... En el, momento, el último sábado antes de las elecciones eh, también se podrá hacer en el Ayuntamiento de Baracaldo por la mañana. Uh -huh, es de que casco Entonces sí que pensamos que es una iniciativa interesante, ¿no? Porque... En democracia todas las opciones políticas en buena ley deben de, de competir por el voto y, y tener las mismas las mismas opciones y que todas las sensibilidades políticas de Baracaldo y del resto de Euskal Herria puedan tener representación democrática en, en las diferentes instituciones, parlamentos, foros y donde sea. Eso sería lo ideal, pero bueno, nos tememos que aunque Democracia ir humilló y consiga las 17.900 firmas que necesita, su presencia no va a estar asegurada en las elecciones y viendo antecedentes de las anteriores elecciones, seguramente será ilegalizada sin ninguna razón objetiva aparente, pero sí. la sociedad en la que nos ha tocado... Los demócratas españoles nos tienen acostumbrados a este tipo de, de cosas. Mira, mira. siguiendo con los demócratas y en este caso eh, los presupuestos de Baracaldo. Eh, Baracaldo, Udaletxeco, Bimilla Beratxigarreneco, eh, Udal, aurrecuntuan, esta baida, asíco de Nuneo Netan. Udaletrico, Senbaite el Cártek, Caritas, Juventud Obrera Cristiana, Centro Asesor de la Mujer Argitan, Asamblea de Parados de Baracaldo, Eta Berriochoac, aurrecuntu, Bidesco eh, Goenaldeco Campaña, A Biaturute. La campaña que han, que han comenzado estos colectivos eh, es por unos presupuestos solidarios por los servicios sociales municipales. Eh, teniendo en cuenta que en Baracaldo 17.998 vecinos tienen un trabajo en precario y 4.587 personas están desempleadas incrementando un 22,80% en el último año, 180 niños se han quedado sin plaza en la escuela infantil y la falta de auxiliares domiciliarias hace que 614 familias se encuentren en la lista de espera para ser atendidas, es importante que el, que el Ayuntamiento de Baracaldo se haga cargo de estos problemas y de, y de desvíe algo de los presupuestos municipales para paliar esta esta, esta problemática ¿no? eh, por eso estos colectivos se han unido para para ir al Ayuntamiento de Baracaldo eh, unas cuantas propuestas garantizar fondos económicos para atender todas las solicitudes cursadas, las familias usuarias de los servicios sociales deberían ser atendidas antes de un mes y no estar esperando seis meses como están haciéndolo ahora eh, contratar más auxiliares domiciliares para poder atender a todas las personas dependientes abrir unas guarderías municipales para que la gente no tenga que apuntarse antes de quedarse embarazada Y estos pequeños detalles que vivimos cada día eh, Aprovechando esta convocatoria Anunciamos que hoy a las siete y media habrá una manifestación Concentración eh, en la Plaza de los Hermanos eh, Convocada por estos colectivos antes citados E invitamos a todas las personas que nos estén escuchando A apoyar, eh, si no están en el caso de, de, de la necesidad De ninguna de estas ayudas sociales Estaría bien que pudiéramos apoyar a la gente que sí las está necesitando Efectivamente, además que se los merecen, ¿no? Y también decir que en estos momentos días, el Partido Socialista de Euskadi y el PNV han cerrado el presupuesto más alto en Guaracaldo. Y ha sido de una forma sorprendente y rapidísima. Hay que ver cuando hay interés como cómo se mueven con premura. Y contrasta con la lentitud de otros movimientos políticos que nos tienen más bien acostumbrados, ¿no? Eh, la concejal la malla del Campo, eh, el chale del PNV, Eh, ha tenido a bien, <ríe> iba a decir otra cosa, reconocer que su grupo está por arrimar el hombro y, y, rem, y remar a favor de, del pueblo de Baracaldo y pensando únicamente en el interior del pueblo y, y, y de ahí que hayan firmado estos presupuestos tan altos en una época de crisis. Conociendo además las las muy buenas relaciones que tiene el PNV y el PSOE en Baracaldo, nos sorprende esta rápida este rápido acuerdo, no sabemos si esto tendrá una repercusión a largo plazo o habrá algo hablado de antemano pero bueno, esto es lo que hay por el momento y vamos a ver por supuesto que hay muchas organizaciones y grupos políticos que se han posicionado en contra de estos presupuestos y que siguen trabajando por, por unos presupuestos más justos y más solidarios. por otro lado, se han abierto el plazo de subvenciones para grupos sociales y eh, el 12 de enero se abrió hay 30 días para presentarlo y las bases se pueden encontrar en el Boletín de Vizcaya Número 6 Del lunes 12 de enero Animamos a todos Los grupos sociales Que participen En estas subvenciones Para que por lo menos Por esta vía Se puedan hacer Otras cosas Y para terminar Con las noticias De Baracaldo El capricho ha querido Que empecemos Nuestro programa Justo el mismo día Que empiezan Las cintas de San Vicente Que van a tener El honor De <ríe> De, de ver la, la vuelta a los escenarios del mítico el mítico grupo Distorsión, ¿no? Los que tenemos ya ciertas canas y, y tenemos ciertos añitos, nos acordamos de tardes y noches de, de rock and roll y de punk rock con, con el mítico grupo baracaldés. Yo creo, a nivel personal, que es un lujo para Baracaldo y para la fiesta de San Vicente, la extorsión de este grupo. Eh, yo su distorsión eh, ha decidido... Eh, yo su distorsión es el el líder del grupo y cantante ¿no? ha decidido junto con el resto de miembros de Distorsión ahora que se cumplen 25 años de, de que se fundase el mítico grupo y 20 años de que saliese su primer su primer disco Qué Buen Dios creo que se llamaba eh, dar un concierto en la fiestas de Zambia el, el día 23 y bueno pues animamos a todos a, y a todas a que vayáis a ese concierto porque a buen seguro va a ser inolvidable eh Y así aprovechamos y apoyamos las eh, fiestas populares de los barrios que se siguen organizando sin mucho apoyo de otros espacios pero se siguen eh, celebrando y hay mucha gente que está trabajando detrás de esas fiestas y que aparte del concierto de, de distorsión habrá muchas más actividades que luego les contaremos. Uh -huh. Bueno, y comentaros que mañana día 17 en Urbina Urbina para, me imagino que todos y todas sabréis que es un pequeño pueblo de Álava eh, hay convocada una manifestación nacional de ht el Ditu, el Carlana para protestar por el tema del tren de alta velocidad ¿no? y comentar que desde la mayoría de los pueblos de Euskal y autobuses y organizadas formas de acudir a esta manifestación ¿no? y de hecho por lo menos de Bilbus sí y que lo hay, ¿no? Y animamos a todas y a todos que a que acudáis, ¿no? En defensa de de Euskalerria, y de su tierra, ¿no? Y contra este proyecto mega económico y neoliberal, ¿no? como sabemos, eh, el TAP acarreará consecuencias ecológicas, económicas, sociales y culturales en muchos de los pueblos de Escalería. La mayoría social y sindical está posicionada en contra, pero parece ser que el gobierno hace oídos sordos a esas reivindicaciones sociales. Eh, y por, en los últimos meses las obras del TAP eh, se han avanzado bastante... ...creemos que es una estrategia... ...para paliar la crisis económica del sector de la construcción... ...eh... ...pues castellando el... ...ecología, o sea, el medio ambiente... ...y por eso, como... ...los obreros y las obreras no pueden hacer casas... ...porque luego... ...o sea, porque se ha, está parado el sector... ...pues han decidido hacer puentes para el CAF... ...está muy bien, es una forma de... ...de paliar el paro... ...pero a consecuencia de que... ...os vamos a dejar con la cuña... ...de la manifestación de mañana... Eh, para que escuchéis eh, las reivindicaciones y para que os quede claro el horario y lo que allí se podrá ver. Hola, de enero. No sé. A Ordina, está en en Obrac. En alta velocidad. Lurra Berres Curatuz Haremos el TA El TA A las 12 del mediodía Urbinaco Errico Plazan Etagero Gasteisen Musique Riyan Ekin El Karla Nean Hayaldi Errico Ya El Bien Ligarás parte del movimiento ecologista que se estaba moviendo contra el TAP, hay otro movimiento que este en este caso se le ocupa, que está teniendo unos cuantitos problemas esta semana. Eh, 20 jóvenes han sido han ido a declarar esta semana en el en, en Bilbao por el tema del de, de, 28 de diciembre de 2007 se ocupó el edificio de la Ribera número 5, este que tenía un andamio desde hace 20 años, no sé si alguien lo recuerda, que estaba en desuso. Esta experiencia duró tres meses, eh, se puso un ejemplo, allí se iban a realizar muchas actividades, se iba a poner una oficina también de información a la ocupación, pero bueno, por la, el desalojo ha o sea, no, no se ha podido hacer. ¿no? Entre estos 20 jóvenes que no han hecho nada más que eso, eh, han estado declarando esta semana en, en el... En, Bueno, los juzgados y, y han bueno han declarado que la juventud tiene que hipotecar su vida para que unos empresarios especulen nada más en fortunas, al amparo de las instituciones que se están sorteando viviendas que es una vergüenza y que no están dispuestas a quedar separadas ante esta situación eh, desde aquí un, nuestro apoyo enorme para este colectivo y esperemos que al final pues, todo le salga bien y que se siga ocupando como se está haciendo hasta ahora Eso es, y además a nivel personal pienso que al final todos los temas están unidos por un común denominador que es el modelo social, ¿no? Tanto el tema del TAF como el tema de la ocupación, al final lo que nos ofrecen es especular y, y mercadear con nuestras vidas y con nuestra tierra, y frente a eso pues el tema de luchar contra estos proyectos faraónicos y por la, y por la ocupación. Seguimos con el tema de los juicios, y es que el archi-súperfamoso y súper conocido juicio que se iba a celebrar contra el Endacari Barreche, los dirigentes del PSE, Pachi, Lojo, Pachi López y Rodolfo Suárez, y los miembros de la izquierda barchale, Arnaldo Tegui, Fer, Fernando Barrena, Juan José Petricorena, Rusia Echevarría y Olazda Noveitia, al final ha quedado sobreseído, eh, y finalmente no, no le pasará nada a nivel personal a estas personas que hemos, que hemos mencionado no el mismo Lendakari, al, al terminar el tema este del juicio declaró que habría que hacer también una crítica profunda al, al tribunal del superior de justicia del país vasco y a quien ha acompañado en este despropósito realmente Sí que merece la pena comentar que detrás de toda esa historieta estaba, estaba la extrema derecha española, estaba estos grupos del foro de Ermo, a manos blancas, blancas, el PP, y realmente lo que se estaba buscando era una criminalización del, di, del diálogo político, ¿no? Y resaltar que, aunque eso no lo haya resaltado ningún medio de ningún medio de comunicación masivo, que el ridículo que estaba haciendo el Estado español a nivel internacional era manifiesto, porque se estaban llevando las manos a la cabeza en todos los foros internacionales y en todo el mundo, Porque en un país que se decía democrático en Europa del siglo XXI, se estaba juzgando a unas personas por hablar. Eso parece más bien historias de la Edad Media, o más bien historia de la Inquisición, y quizás también por parecer ridículos por el que se haya parado el juicio. Bueno, pues Nuestra Soriona, sobre todo Tegui, acaba de salir, y estaría bien que no le volvieran a meter. En el, en el ámbito internacional, bueno, vamos a seguir comentando las noticias un poco más rápido porque se nos está yendo el tiempo de las manos, es nuestro primer día y no controlamos de tiempo, ya nos pueden perdonar, igual hay alguna parte que habrá que quitar y la contaremos la semana que viene. Eh, la parte internacional, eh, este sábado 18 de enero se realizan las elecciones eh, para alcaldes y consejos municipales y diputados en El Salvador, parece ser que el Frente Farabundo para la Liberación Nacional es guerrilla legalizada en el 93, tiene todas las de ganar... Eh, Contra Arena Que es un partido de Totalmente derechas Esperemos que ganen Y esperemos que si ganan Lo hagan un poquito mejor Que los sandinistas en Venezuela a su vez eh, la Asamblea Nacional aprobó durante esta semana eh, eliminar el límite del mandato del presidente por lo que Hugo Chávez eh, podrá ser elegido bueno, todavía no se ha apro aprobado la propuesta y si esa propuesta se lleva eh, sigue su curso eh, Chávez podrá ser elegido en el 2012 hasta ahora eh, Venezuela tenía limitado los mandatos de los presidentes pero con esta nueva con esta nueva propuesta eh, podría cambiar esto y creo que toca felicitar a Hugo Chávez por haber roto relaciones con, con el Estado sionista de Israel, por haber echado al embajador y a toda su camarilla de colaboradores y también a Bolivia, que ha hecho algo semejante. no Yo creo que cualquier país que se diga civilizado debería ya romper relaciones con los asesinos sionistas y despedirlos con viento fresco de sus tierras. Bueno, internacional también resaltar el tema palestino que lo tenemos en los medios todos los días y que... Está bien que esté saliendo también a la calle. Hay millones de manifestaciones de protesta, pero parece ser que no son suficientes para detener el holocausto. Incluso menos eficaces son las declaraciones de Naciones Unidas y de la Unión Europea, que lo único que hacen es llenar papeles, pero nada que sirva para algo. ¿no? Eh, la Gaja sigue siendo bombardeada y hay más de 1.200 personas que han sido asesinadas, entre ellas muchos niños y niñas. Eh, y bueno, desde aquí condenamos absolutamente este genocidio y apoyamos a las personas a que participen en las movilizaciones, que escriban a, a las personas que del Estado español que participan en el Parlamento Europeo, que puedan tener eh, una carta blanca para poder hacer algo en este conflicto. Y bueno, José no si Antonio Domínguez ha hablado que nadie. Yo aparte de, de unirme a tu condena al Estado de Israel, yo creo que aquí realmente hay que condenar es a los cómplices de Israel, porque Israel no podría hacer lo que está haciendo si no tuviese unos cómplices concretos. Y esos cómplices son la ONU Son la, la llamada comunidad internacional y los llamados demócratas del mundo. Los llamados demócratas del mundo unidos con el sionismo y asesinando pueblos como en Irak, en Afganistán y estos días en Palestina. Eso es quien a quien realmente habría que condenar, más que al Estado de Israel que al final es una pieza más de este puzzle montado por el capitalismo mundial. Bueno, pues vamos a dejaros después de terminar con todas las noticias con Acier, que nos presentará al grupo de hoy, a un grupo de jóvenes barakaldeses que bueno, él nos va a contar. Y ya música berria unata, ara oye para pirata, microaketa vinilo, charma Rico Doñuak La música del pueblo Xi hopa maite dugu Paredes manchadas Le escriba tuta koze duak Dedos con polvo del vinilo Porputo alurrean Nos gusta la noche, los ojos de búho, edificar reproches, desmascarando búho. Jota Maite Dugu. Escena Tokia, Icuskisuna de Nostea, en Paredes, Tendón, Bacarta, Escena, Restoco y Sanda, y Ludicato a Borreco. Nos gusta ver qué pequeñas metas se superan. Condorio, Ferria, Eureíteco, Capaz, Garela, Icuskia, Maite Dugu.